Eixo, azte gaur eta bi astean behin bezala, hemen gaude lurre eta murmur zailoan, kaixo miren, Aupa, eta bueno, azira emango digu zailoari, jakinda gaur aztea pasadela martxuan zortzitik, baina egun historiko horrek utzizkigun hausundarketa eta sentimenak ez direla amaitu ezta. Eta gaurkoan, euskal herritik purba talenduko gara mexikorunz, e, zabatizteek martxuaren zortzi behatzi eta amarrean, Borrokan gauden emakumon lehenengo topaketa politiko, artistiko, kulturar, internazionala antolatu baitzuten txapazen. Bertan, e, ogeita magoz derrialde baino gehiagotik etorretako behatzi mila emakume inguru bildu ziren, hausnarketa eta elkarbizitza helburu zutenak, eta guztira berreun kirol politika edo eta kulturrekin zaino gehiago antolatu ziren, guztiak nola esfenismoa arda zutenak. Antolatzaileak oso guztura geratu dira amaitzarekin eta datorren urtean berriro ere emakumeen topaketak egitea erabaki dute, beraz hau hasi bestedik ez dagin. Ekitaldi hasieran emakume zapatistek eskertu zuten guztien parte hartzea eta inbeste lekutik etorri sana eta aitzaldi ungigarri batekin agurtu zuten. Itzin dartsua, kitxaropenaz eta borrokaz beteta. Agian, bilera amaitzen denean eta zuen munduetara itzultzen saretenean, zuen denboretara, zuen egiteko eretara, norbaite galdetuko dizue, ea erabakiren bat hartu den. Zelurralde zapatista hauetara iritsi diren pentsamenduak oso desberdinak dira. Agian, ez esango duzue. Edo agian, baietzeran zungo duzue, bat hartu dugula. Eta agian, galdetzen dizutenian, zein den erabakia esango duzu, bizitzea erabaki dugu, eta guretzat bizitzeak borroka egitea esan nahi duenez, bakoitzak bere erara borroka egitea erabaki dugu, bere tokiaren arabera eta bere denboren arabera. Ameriketako labia kanpesinakoak emakume batzuk ere Joan ziren topaketitara eta beraiek geratutako elkarrizketa kolektiboa bidali digute Garko saioan orkesteko. Besteak beste emakume indartsu hauen ahotsak entzungo ditugu. El Salvadorreko Patricia Paragona, Paraguaiko Namuri elkarteko kide Bernarda Pesoa, Hondurasko Codincaeko Kidea, Frenajukeko Kide den Maria Teresa Velázquez, Rosemary Martinez MST con Lourdes Vicente, y en la Argentina con MNCI con Kide Batequín. Estamos en eh, San Cristóbal, un punto próximo a lo que ha sido la experiencia que ha movido a miles de mujeres hacia el caracol en Morelia, donde se ha realizado el encuentro internacional de mujeres, convocado por las mujeres zapatistas. En esta instancia tenemos a las compañeras que han venido de distintos países que nos van a decir su nombre, su organización y de dónde vienen. Ellas son campesinas, indígenas, jóvenes, no tan jóvenes, que han participado de esta experiencia. Y luego también nos van a contar ese sabor que se llevan, lo que han aprendido y si hay similitudes de la lucha de mujeres con las luchas de las mujeres zapatistas, que se llevan de este espacio, de este encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Quién sos? ¿De dónde vienes? Hola, un gusto saludarla. Yo soy Patricia Barahona del Salvador de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria. Buenas, mi nombre es Bernarda Pessoa, yo soy de la organización CONAMUR y de Paraguay del Pueblo Com. Y vengo en representación desde la vía campesina. Buenas, buenas tardes. Mi nombre es Ludin Noemí Elizondo, vengo de Honduras. Eh, vengo representando a la organización CODINCA. Muy buenas tardes, mi nombre es María Teresa Velázquez, vengo de Honduras y represento a la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños y también al Frente Nacional de Jóvenes Campesinos, Indígenas y Afrodescendientes Frenajur. Buenas tardes. Mi nombre es Rosemary Martínez y yo vengo de la frontera del Paso, Texas y Ciudad Ch uh, Juárez, Chihuahua. Soy chicana, soy de raíces Apache y Yaqui y soy la presidenta de la mesa directiva de la organización de Las y los trabajadores agrícolas fronterizos. Represento a las trabajadoras agrícolas con mucho orgullo. Estoy aquí para saludar a todos eternamente. Ore es Lourdes Vicente, soy del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil. Un saludo a todos y todas en esta tarde. Muy bien. Soy Diego de Olinda de Santiago del Estero de Argentina, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Así muy breve, ¿de qué te llevas de esta experiencia? Bueno, participar en este encuentro es una experiencia de vida, he conocido, he compartido, conocer la realidad de las mujeres zapatistas, eh, sabiendo que es como la lucha que tenemos en toda Latinoamérica, las mujeres son doblemente vulneradas, si son mujeres, si son campesinas, si sos, campesina, si sos indígenas. Y algo que hay que reconocer es como las mujeres han logrado pues sobresalir y ocupar esos espacios de lucha y reivindicar nuestros derechos que como mujeres tenemos y es un gran ejemplo que nos dan las zapatizas, que tenemos que, que seguir luchando para la reivindicación de, de nuestros derechos. Para nosotras este fue un gran encuentro y muy importante en este momento de la humanidad en que vivimos situaciones de guerra, de golpes, de muchas formas de violencia y el, la convocatoria de las zapatistas invitando todas las mujeres luchadoras del mundo fue una experiencia muyy importante para este momento histórico para que nosotras pudéemos ahí hablar de nuestras luchas, de nuestras experiencias, de cómo estamos hacen del enfrentamiento a la capital, al patriarcado, a racismo y nuestros países, desde nuestras organizaciones. Senmos ahí durante todo este encuentro como una gran familia, digamos, de mujeres de humanitarias en defensa de la vida, en defensa de la tierra, en defensa de los derechos. Y salimos de ahí con este compromiso de reunir cada vez más mujeres en torno de banderas nuestras en defensa de la vida y de la humanidad. Bueno, eh, hemos traído muchas ricas experiencias Dentro del encuentro en Morelia, yo lo que capté como grupo y como delegación que hemos vivido ahí, este nos dio mucha fortaleza para nuestras organizaciones en diferentes países y agradecemos bastante por porque nos han recibido bastante bien y hemos aprendido de, de que si las mujeres se unieran van a tener muchas fuerzas y las zapatistas nos han enseñado que no, que no debemos tener miedo que como mujeres tenemos que valorarnos, porque sin un mundo, sin mujeres, no es un mundo. Es una realidad que están viviendo y que es una riqueza de del uso de sus territorios y la protección de su territorio y el uso de sus recursos naturales es muy valorable a nuestra experiencia como mujeres. Bueno, pues yo me llevo una linda experiencia de convivir con las mujeres zapatistas. Para mí por primera vez fue muy hermoso. Eh, convivir con ellas, porque por primera vez me sentí libremente. Estuve en varios talleres que ellas mismas, que ellas mismas formaron y me encantó mucho porque conviví con ellas, con mis compañeras en lucha. Bueno, en lo personal yo me llevo una de las mejores experiencias de las que he vivido hasta el momento, porque he podido conocer la historia, la vida de, de estas mujeres que día a día luchan contra el sistema patriarcal, Y que a, a la vez me dan, me dan una de las grandes enseñanzas de que no estoy sola, de que al igual que, que mi persona, que lucho día a día, ellas también luchan aquí en su territorio, luchan contra ese sistema. Y eso me demuestra que yo también puedo luchar y puedo ser libre allá en, en mi territorio y que puedo mostrarle a muchas mujeres que somos capaces de hacer cosas que nunca eh, la vida ha eh, pudiera mostrarnos de que, de que la podemos hacer, de que somos mujeres que, que no, no no nos vamos a dar por vencida de que podemos seguir adelante, que podemos dar más de lo que hemos dado hasta el momento. Esa fue una de las mejores experiencias que me he llevado de este gran encuentro internacional. Para mí era una experiencia maravillosa para aprender en los diferentes modos que todos nosotras Luchamos día a día, uh, me dio mucha esperanza para seguir en esta lucha, aunque nos cansamos, es necesario. Lo que yo aprendí de las mujeres zapatistas es que aunque seamos diferentes, somos igual, la lucha es igual, nos apoyó, apoyamos como madres, como hijas, como hermanas. Y eso para mí era algo muy grande porque vivimos en el mismo mundo y tenemos diferentes mundos que se juntaron a la misma vez. Era muy grande y se los agradezco. Bueno, para mí ha sido un honor, eh, primero de... Bueno, de venir eh, en nombre delegada por las compañeras de la Articulación de Mujeres de la Clubia Campesina, este espacio, y un aprendizaje enorme el poder estar en, est en este momento, en el espacio tan místico, tan... Eh, importante para los procesos de lucha de los pueblos en América Latina y que las mujeres zapatistas tengan bueno esa convicción de, de continuar ¿no? y, y la un poco la evaluación que hacíamos antes era mirar la paciencia que han tenido para cuántas distintas mujeres han estado en el, en el encuentro la capacidad organizativa con la cual les han respondido de forma muy disciplinada en en desde el primer día al último día y los mensajes que nos han dejado tanto en la apertura como en el cierre ¿no? y que es eso que ellas están ahí que también para ellas creo ha sido necesario esta, esta inyección de energía que hemos traído la inyección de, de que estamos todas juntas y que firmes vamos a continuar luchando por la vida, por la vida de nuestros pueblos, por la contra la impunidad de este modelo capitalista patriarcal que sucede en los distintos territorios y bueno, atendemos al llamado también de continuar articulándonos, estar eh, junto con otras organizaciones, porque así como hemos venido de la Clocvia Campesina han habido muchas mujeres de nuestros propios países también con sus eh, historias, sus luchas, en fin, pero que hemos estado aquí como delegación de una instancia también de articulación que lleva más de 20 años en nuestro continente y a nivel internacional y que ha sido importante poder estar presente. Y en este encuentro que han podido contactar y estar conversando, intercambiando, no solo con zapatistas, sino también con otras mujeres cercanas, ¿alguna de esas conversaciones han encontrado alguna realidad parecida, alguna similitud de lo que pase en los países donde están o en sus organizaciones? Pues yo considero que lo que nos une es seguir luchando ante el sistema capitalista, el sistema patriarcal, son los que tienen a las mujeres en esa situación de desigualdad. Considero que tenemos que seguir luchando por nuestros bienes naturales, nuestra, la soberanía alimentaria, que son como los temas en común que tenemos que seguir luchando, son como nuestra bandera de lucha y que todo se enmarca precisamente en el sistema capitalista y patriarcal. Bien, en este encuentro, nosotras podemos hablar con muchas mujeres que están en diversas partes del mundo, con muchos conflictos ambientales. Sentimos ahí el ataque del imperialismo a las, los bienes de la naturaleza, ¿no? Entonces creo que fue un espacio de muchas articulaciones de luchas en defensa de la tierra, del territorio, del agua, de la salud. Muchas de las experiencias de nosotros podemos ahí cambiar a partir de estas visiones que tenemos de del mundo, de toda parte del mundo y creo que una cosa que es muy similar entre nosotros Es que tenemos un enemigo común que está destruyendo la vida de las mujeres de modo general, tanto do punto de vista como habló la compañera del sistema patriarcal, pero también de exploración del trabajo de las la, diferentes formas de opresión. Entonces ahí vimos que Inde independentente de los lugares de donde venimos de distintas partes del mundo aí vimos nuestro inimigo comum que es el capital e el sistema patriarcal entonces se que foi también un grande espacio de articulación de las alianças entre nosotras mulheres em diferentes partes del mundo. Desde la similitud de organicidad en, en cuanto a, al movimiento zapatista es algo expectante, muy positivo para las luchas de las organizaciones sociales, especialmente de mujeres. Y ahí nos encontrábamos en un territorio, parece que nos encontramos eh, solamente en una misma porque en un camino seguimos y en un objetivo también tenemos ahí, un objetivo común que las mujeres tienen que ser liberadas, tienen que tener todos los derechos básicos que que pudiese tener, que los gobiernos y los estados no han permitido hasta este momento. Entonces, las mujeres zapatistas nos han demostrado de cómo se protegen las mujeres y cómo se organizan. Entonces, es una experiencia muy importante para nosotras. Hemos compartido con varias mujeres. Ahí no no había distinciones de, de, de etnia ni de raza, sino solamente fuimos como mujeres y nos hemos encontrado como mujeres. Entonces es una rica experiencia que, que nos han pasado y de repente nos vemos y compartimos, cantamos con ellas mismas y fue muy fructífero, muy positivo la participación entre ellas y nosotras. Y por último yo lo que quiero agradecer es que a quien nos envió, a quien permitió que nosotros y nosotras podemos estar ahí participando, viendo las otras experiencias, especialmente que son las mujeres zapatistas, que siempre queríamos encontrarnos con ellas y al fin eh, los sueños de las mujeres han cumplido ahí. Y estoy muy contenta y agradecida por la representación de la club Vía campesina y a mí, de mi parte, de mi organización. Muchas gracias. Bueno, pues considero que las similitudes de lucha ante todo el sistema capitalista patriarcal Eh, son muy son muy parecidas en honduras la, la situación que viven las mujeres es muy es muy difícil porque somos el marco de, de este sistema que nos, nos humilla nos maltrata y nos violenta y a la vez nos destroza nuestro perfil como sen, como mujeres hondureñas nosotros nos sentimos muy vulnerables a toda la situación que actualmente vivimos y venir aquí y mirar las similitudes que hay ha sido Muy, muy difícil a la vez poder mirar poder mirar a estas mujeres cómo han luchado y, y cómo siguen luchando ante todo este sistema y que a pesar de todo eso ellas siguen muy muy fuertes un, unidas todas como como una sola mujer y creo que es esto marca esto marca un, un gran espacio para, para ambas para mujeres hondureñas eh, centroamericanas y mujeres zapatistas eh, ha sido impresionante la similitud de, de luchas que llevamos y la similitud de, de, de circunstancias que nos unen. Pero creo que todas estas similitudes nos hacen eh, ser más unidas entre todas. Agradezco, agradezco el espacio que se me brindó. Ah, lo que quiero decir es que la lucha de las compañeras zapatistas es una inspiración para todas las mujeres que luchamos día a día contra la explotación, la mujer, la desigualdad, cualidad la violencia la opresión del sistema patriarcal Era una experiencia aprendiendo modos que aprender diferente. No hablando, no respondiendo, nomás observan, uh, absorbiendo lo que estaba pasando. Uh, escuchamos la palabra, de las más que la palabra, el modo que se cargaban las mujeres. Uh, era muy grande. Les quiero decir que donde yo vengo, las mujeres que trabajamos en el campo agrícolas y los empacadores de campo, comida somos las más pobres y las más discriminadas a uh, pesar del trabajo igual y hasta más que los hombres pero ejemplo en los campos de producción del chile o otros cultivos uh, de Nueva México y Texas por lo regular las mujeres ganamos menos que los que ganan los hombres. Uh, nosotros Suelos por lo regular no llegan ni a mitad de lo que pagan a los hombres, pero además sufrimos mucho más abuso, que no es diferente lo que está pasando aquí. Por eso da uh, tanta inspiración para cagar esta lucha y las bodas para... Representar diferentes modos de pensar, diferentes puertas y ventanas de abrir, para seguir juntas. Las compañeras de la vía campesina también aprendimos de una a otra. Era grande porque tenemos diferentes ideas en cómo seguir uh, ayudando a las mujeres que no tienen voz. Entonces eso es lo que le agradezco más que nada porque las mujeres zapatistas nos enseñaron sin palabras, pero en el modo que se cargaron, con dignidad, con respeto y más que nada se cargaron con el amor por las otras mujeres. A mí eh, algunas de las similitudes me parece que es algo que venimos trabajando como club campesina, a nivel eh, latinoamericano e internacional, el, que es el protagonismo de las mujeres ¿no? y también de cómo vamos eh, tomando nuestra nuestro lugar por la capacidad que tenemos de conducir procesos, procesos revolucionarios, como decimos. ¿no? Y habla también del protagonismo de las mujeres desde abajo, Esa capacidad que se ha visto ha sido gracias a la colectividad o a la colectivización de las tareas y responsabilidades que en todo este tiempo a lo largo de un año han estado preparando para que pueda tener el éxito que ha estado teniendo no creo que también anima o hace que sigamos desafiándonos a continuar eh, al menos como clubia campesina continuar ese ese desafío de, de lucha, de ir cambiando procesos eh, por ahí que son más conducidos por hombres y que hay todo cuestiones burocráticas que de repente, bueno, mismo el sistema las armas para que se quede como eterno el hombre, ¿no? la unidad de las mujeres pone en riesgo ese rol impuesto o naturalizado, en algunos casos, de que el hombre tiene que ser el que conduce a si deshace, al menos en procesos este de, de mixtos. ¿no? Y me parece que es un nuevo aire o es un, un aire bien fresco, bien lindo, que llevamos nosotras, las que participamos aquí en este encuentro, para poder compartirlo y seguir... Eh, Buenas tardes. Como mujeres de la CLOG, me parece, y de la vía campesina, que nos llevamos nuevos aires, nuevos este elementos también para seguir contagiando en los territorios y para nuestra próxima asamblea continental que ya está empezando a, a palpitarse, ¿no? Que será para el 2019 en Cuba. Otra cuestión también muy importante es el aspecto de la solidaridad entre mujeres. Porque este fue un espacio donde nosotras pudimos ahí, no solo escuchar las luchas, sino entrar en comunión con las luchas. ¿no? Entonces, como vía campesina, estuvimos ahí cumpliendo nuestro papel de prestar solidaridad a la lucha zapatista, a la lucha de las madres de los 43 desaparecidos aquí en México, a la lucha del pueblo mapuche en Chile, en Argentina, la lucha de las mujeres negras en distintas partes del mundo. Entonces creo que este aspecto de la solidaridad fue muy fuerte en este y la Via Campesina estaba ahí cumpliendo con su de ser solidario con las diferentes luchas en di diferentes partes del mundo. Globalizemos la lucha! Globalizemos la esperanza! Eta, hemen ekartzen dizuegu, datosen bi astetarako proposatzen dizuegun agenda. Biarr, martxoako gehi tabian, emakume baserritarrak garrantzan elkartuko dira. Egun osoko plana izango da, bertako baserriak ezagutu eta bazkari bat partekatzeko aukera egongo da. Bizkaiko herri ezberdinetatik pasako den autobusa antolatu da eta oraindik lekua dago bertan. Izen edo informazio gehiagorako, otsegin ondorengo zenbakira. Ez diren izenean, 6 sortzi sortzi, 6, 5, 0, 6, 6. Joaren hogeita lauean, mungian emakume eta baserria ikastara egongo da izen aduba basoan, lauter dietan. Emakumearen garrantzia baserrian aztertuko da, eta ondoren, oli, okrema eta jauek talerra egongo da. Prezioa, zazpi eurokoa da pertsona bakoitzeko, eta errezerba alde zaurretik egin behar da ondorengo emailean. Olentzero arroa Urrengo aste artean, hogeita saspian, amezkoa baiaran nekasaritza ekinbide berriak garatzeko aukerari buruzko jardunaldia izango da. Jardunaldi interesgarria lehen sektorea indartzeko helburuarekin. Zudairen izango da jardunaldia. Martxuaren hogeita behatzean, aramaion hartzain egun batez ikimena egongo da atxeta gaztaindegian. Gaztaindegira bisita gidatu egingo da, non gaztaren ekoizpen prozesu ikusi eta gazta gaztatzeko aukera ere egongo den. Ordua, amabietan izango da eta laguneko zortzi euro izango dira. Bueno, ba, hemen bukatuko dugu gaur. E, Mexikotik lurralde zapatiztetatik ekarritako emakumena hotxak, laro geita zazpira. Hemengo irrati librera ekarri ditugu. Eta hemendik bi astera berriz, bueltan egongo gara ez, eh, Eider? Hori da, hemen egongo gara. E, lurrari eta lurra defendatzen duen jendeari ahotsa ematen. Bai, hemen bi aztera arte, hemen ikusiko gara eta ondo izan. Eta hon egin.